Ahora sí ya estoy solo en el mundo solo solo en el mundo vagando no me importa andando he pasado mi vida sufriendo he pasado mi vida rodando pero juro que de hoy en adelante me verán solamente tomando un para arriba Arriba Y nada me importa el día en que muera yo Y hay que fiestón van a hacer, Aquellos en felices que no me quieran ¿Verdad compadre Pedro Rivera? Y ese día que yo Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos a todos arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó. Un día voy pa' arriba y nada me importa el día en que